En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosemary Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana, bienvenidos al programa La Glorieta de este martes, El 19 de septiembre vuelven las tormentas, hoy estamos en aviso, en nivel amarillo, por lluvias y granizo, alcanzaremos una máxima en torno a los 25 grados, la jornada está marcada por la inestabilidad atmosférica, con cielos muy nubosos, O cubiertos, lo estamos comprobando en estos momentos. Por la mañana se podría escapar alguna gota o precipitación puntual, según Bordonado. Por la tarde las lluvias débiles que de cara a la noche irán a más. No se descartan que puntualmente y de forma localizada lleguen a ser intensas. De la información meteorológica les hablaremos en unos minutos después del relato informativo. Hoy traemos eh, como portada un posible homicidio ocurrido ayer, en, eh, el domingo por la noche, en una vivienda de Carrus, en la calle Alfredo Sánchez Torres. La Policía Nacional investiga el crimen de un hombre jubilado que trabajó durante años como auxiliar en una farmacia del centro de Elche. Hoy, además, hablaremos del sector del calzado y de sus componentes que se encuentran en Milán, en las dos ferias más destacadas, la MICAM y Liniapel. El Alcalde y el Concejal de Promoción Económica están allí todavía para apoyar así a los empresarios ilicitanos, pero hoy tenemos más noticias. Las multas por verter restos de poda en los contenedores, fuera de ellos, supera los 300 euros. El equipo de gobierno ha anunciado que se han intensificado los controles para combatir los vertidos de sedes y poda fuera de los contenedores. También ha anunciado que las sanciones subirán. Y el Partido Popular acusa al anterior presidente del Consejo del incremento del recibo del agua en 20 euros más. Afirman que el canon de saneamiento no se suprimió, como anunciaron los socialistas, sino que se pospuso y ahora toca pagarlo. Compromís denuncia que el inicio del curso escolar en Elche se ha llevado a cabo con un déficit notable de profesores. Estiman que faltan 150 plazas por cubrir. La mayoría son docentes de inglés y matemáticas. Sanidad ha nombrado ya al nuevo director del Hospital General, tras defenestrar al anterior gerente, el socialista Carlos Gossalves. También han designado a un farmacéutico, Andrés Navarro, como nuevo responsable del Hospital General. Y hay más nombramientos. Proponen al ilicitano Fermín Crespo como nuevo director de los proyectos estratégicos y transformación digital, ocupando el cargo que antes ostentó el socialista ilicitano Antonio Rodés. Y en materia deportiva, el Elche suma esa segunda victoria de la temporada ante el Leganés, con lo que el club franjiverde comienza a remontar el vuelo con ocho puntos y Sergio León, quien fue el invitado del programa de anoche de A Todo Gol, valoró el juego del equipo. 101.4, Tele Elche, Radio Marca. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosemary Alonso. El programa que madruga contigo. Informativos en Teleelch, Radio Marca. La Policía Nacional está investigando un posible crimen en Carrus y esta pasada medianoche un hombre de unos 70 años falleció al parecer por varias heridas de arma blanca en su casa, de la calle Alfredo Sánchez Torres, número 75. La víctima era un conocido mancebo de farmacia que ya estaba jubilado. Algunos vecinos aseguran que no escucharon nada en la noche del domingo y la puerta de la vivienda, situada en la primera planta, no estaba forzada, por lo que las primeras hipótesis apuntan a que la víctima y el supuesto autor de los hechos se conocían. De hecho, la policía está investigando si un familiar de la víctima está implicado, ya que hace unas semanas fue detenido por hurto junto a un amigo. Desde primera hora, los agentes Ayer lunes estaban trabajando en la vivienda, ya que la escalera, la escalera del edificio presentaba manchas de sangre en las paredes. Y la policía local ha detenido a tres personas por atentar contra la salud pública. Fue el pasado 27 de agosto. Unos agentes se encontraron en Valverde Alto por un aviso de robo y vieron pasar a un coche a gran velocidad. Comenzaron a perseguirlo y encendieron las luces, pero el conductor no se detuvo, aceleró. Para huir, los agentes solicitaron la ayuda de más patrullas y detuvieron a los implicados en la entrada de Valverde. Eran dos hombres de 29 y 48 años y una mujer de 45 y en el coche encontraron seis bolsas de Speed y dinero fraccionado. Dejamos la crónica de sucesos y les contamos que ayer lunes comenzaron las clases en la Miguel Hernández. Estuvimos en el campus ilicitano y el alumnado regresaba a las aulas con ganas de afrontar este nuevo curso. Más o menos bien, lo malo el calor de Elche, que, que vengo yo de un pueblo un poco lejano de aquí, que hace más frío de aquí y tal. Pero muy bien, muy bien. Ya el último año, a no ser que haga un máster y bien, tengo ganas. A ver este año, pues las ramas que hemos que vamos a ver, a ver, a <ríe> Félix, calma. Era, era. No sé cómo, no sé En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmari Alonso. El programa que madruga contigo. Pues hemos escuchado la encuesta que realizamos a los alumnos que regresaban en, al campus ilicitano en ese primer día de curso académico. También entrevistamos al vicerector de estudiantes, José Juan López, quien nos hablaba de un inicio de curso académico tranquilo. ...en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Eh, unos 15.000 estudiantes... Eh, ...repartidos en los cuatro campus de la universidad... ...en todas sus titulaciones... ...este de Elche donde estamos ahora es el, el más grande... ...que además como tiene diferentes aularios... ...pues lo que hace es que... ...produzca eh, ese tipo de error que muchas veces eh, no sabes dónde está tu clase... ...puede ser otro, pero bueno, son, son cosas graciosas que no tienen mayor importancia... ...por lo demás, pues un día normal y contentos de, de empezar el nuevo curso hoy. Y nuestra compañera Iciar Martínez nos cuenta más de este primer día... ...en la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, Iciar, cuéntanos. Buen día, Ross. Este lunes los más de 15.000 alumnos de la UMH dieron el pistoletazo de salida al nuevo curso académico. En ese primer día reinó la normalidad, según el vicerector de Estudiantes, ya que salvo algún alumno que no encontró el edificio correcto, todo transcurrió como estaba previsto. Los estudiantes durante dos cuatrimestres afrontarán este nuevo curso y este lunes eh, fue día de presentación de asignaturas, como lo es este martes, y el resto de la semana. No obstante, este lunes hubo reencuentros entre aquellos que han vuelto después de un largo verano a verse con sus compañeros y para los de primero de grado ha sido el primer día de contacto con la universidad, docentes y compañeros. Empiecen el curso que empiecen, nos han contado que ha sido un día ilusionante por arrancar un nuevo curso académico. Gracias, ICIAR. Y hablamos de otro curso, el de los colegios e institutos, porque el inicio inicio lo ha criticado Comprovis. En Elche, el diputado autonómico Gerard Fullana y la portavoz municipal Esther Díez denunciaron que, han sido, que ha sido un caos por la falta de profesorado. Estiman que en Elche comenzaron las clases en los institutos con un déficit de 150 plazas, por lo que recriminan al alcalde que no haya exigido al secretario autonómico de Educación, que es ilicitano, Daniel McEvoy, soluciones a este problema. No comparten que la responsabilidad del caos sea de la anterior a... consellera de Compromís, ni de los problemas informáticos, como argumenta el PP, sino de la purga política, dicen, de cargos que ha realizado el nuevo Consejo que no, que el PP los obligaba a estar en clase mirando la pizarra, porque no ya bien, eh, no no me sé dos insuficientes, sino que el que anteriormente estaban previstos. Pues Dan William hoy va a preguntar en los cos valencianes, pero este déficit de profesores de inglés y matemáticas y cuándo piensen cumplir a mí el que a el que van prometer. en, en la. La portavoz y... de compromiso Esther día ah, ha pedido de explicaciones de... también al alcalde eh, de sobre de... las gestiones que ha realizado para solucionar este caos ante el nuevo secretario de Educación, ...Daniel McEvoy... In dat zin het is een sensatie dat er is in deze is in de no adjudicación van de vacanties, die met de dat er een is die de que sense resposta, i les dels estan, de administratie van van de administratie de de de van de en estos momentos que se a ¿no? esa sensación de no tener. Compromiso. Además, critica que el PP se empeña en implantar el distrito único en Elche, que generará, dicen, desigualdades entre el alumnado y no se preocupe más por atender las necesidades básicas del inicio de este curso escolar. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y con motivo del comportamiento negligente y e irresponsable de los ciudadanos que dejan la basura fuera de los contenedores, el equipo del Gobierno anunció ayer que va a incrementar las sanciones. Escuchamos a Claudio Vilaver, concejal de Servicios Públicos. que Desde esta Concejalía de Servicios Públicos vamos a llevar a cabo un estudio para implementar eh, nuevas eh, sanciones incrementando el importe de estas. Pues la policía local también está imponiendo duras multas que rondarán los 300 euros por estos vertidos que pueden provocar problemas de salud pública, además de dañar la imagen de la ciudad. Se han intensificado, por tanto, los controles, dice Claudio Vilaver en determinados puntos estratégicos del municipio y pedanías, con tal de pillar infraganti a aquellos que arrojen residuos fuera de los contenedores. Coger infraganti, porque sí lo decimos así, eh, coger infraganti a aquellos que vayan a verter los residuos. Y queremos poner en aviso a los solicitanos que hagan estas prácticas, eh, que los estamos vigilando y que la policía está pendiente de aquellos eh, que están tirando los residuos fuera de los contenedores. También se pondrá en marcha una campaña de concienciación con el objetivo de intentar erradicar esta conducta. Y el recibo del agua se ha incrementado en 20 euros y el PP acusa al anterior gobierno de Chimo Puig de esta subida. El edil popular Juan de Dios Navarro ha asegurado que hace un año Chimo Puch anunció que se iba a suspender el canon de saneamiento, pero lo que ha sucedido es que se ha pospuesto y ahora toca pagarlo. De ahí que los populares hablen de Chimoengaños. Eh, hace unos días los ilicitanos nos hemos encontrado una vez más con un engaño, un chimo anuncio más de los que nos tenía acostumbrados el presidente Chimo Puch. Hace un año nos dijo que iba a suspender el canon de saneamiento y pasado este tiempo y pasadas las elecciones nos hemos dado cuenta que era un engaño. Al final lo que ha hecho ha sido posponer ese canon y ahora todos los ilicitanos está pagando 20 euros más en la factura del agua. No solo nos dejaron 11.000 euros por ciudadano de deuda, sino que además ahora tenemos que pagar 276 millones de euros por eh, esta falsedad del señor Chimapuch. No solo no bajaban impuestos, sino que critican al presidente Carlos Mazón ...que está bajando impuestos... ...y que está mirando... ...por el bolsillo de los solicitanos. Y hablamos de nuevos cargos... ...en la Generalitat Valenciana... ...porque Andrés Navarro Ruiz... ...es el nuevo gerente del Hospital General... ...que sustituirá en el cargo a Carlos Gosalvez, ...quien ostentó el, eh, este, la gerencia durante ocho años... Navarro ha sido designado por la Consejería de Sanidad, es farmacéutico y durante 20 años ha desempeñado la jefatura del Servicio de Farmacia del Hospital General de Ilche. También es profesor de la Universidad Miguel Hernández y del CEU de Ilche. Ayer el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, anunció su nombramiento. Pues ayer anunciaron más nombramientos para sustituir a los socialistas que ocuparon cargos de confianza, como Antonio Rodes, el anterior director de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital. Su Consejo de Administración ha propuesto a otro ilicitano para ocupar este puesto estratégico. Fermín Crespo ha sido propuesto como director de esta entidad pública que tiene como objetivo liderar una nueva etapa en la que reposicionar todos los elementos de negocio que engloba esta empresa pública del Gobierno valenciano. El Pleno del Consejo tiene que aprobar esta propuesta para que sea efectiva. Fermín Crespo, quien ha ocupado diversos cargos empresariales, tiene como objetivo la puesta en marcha de los estudios de cine de la Ciudad de la Luz, la línea de atracción de empresas de Distrito Digital el Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras del Área del Parque Temático de Benidorm Cinestrad, eventos como Alicante-Puerto de Salida o la gestión de las obras del Centro Cultural de Benidorm y del Auditorio Conservatorio de Música de Torrevieja, entre otros proyectos. Informativos en Teleelch Radio Marca. Ya hablamos de estrategia empresarial, la que están marcando las empresas de calzado 38 en la feria de Micán desde el pasado domingo. La feria de Milán que ha comenzado bien para las empresas ilicitanas que se encuentran exponiendo sus colecciones de la próxima temporada. La patronal zapatera se ha mostrado cauta, prudente a la hora de valorar las dos primeras jornadas porque la inflación ya ha provocado un descenso en el consumo de productos de moda. El alcalde y el concejal de promoción económica, junto a la consejera de industria, mostraron su apoyo al visitar a los expositores ilicitanos en la segunda jornada, ayer. Pues aquí estamos, acompañados de la consejera, nuestra consejera, visitando los stands de los 38 expositores ilicitanos, empresas ilicitanas, llevando el nombre de derecho, el nombre de la comunidad, el nombre de España. ...en este caso a Milán y al mundo entero... ...estamos profundamente orgullosos de nuestro tejido empresarial... ...de la fuerza, de la fuerza de las empresas ilicitanas... ...y además nos sentimos muy arropados por la Consellería... ...por nuestro presidente Carlos Mazón... ...y queremos trasladar esto mismo a los propios expositores ilicitanos... ...Consellera, gracias por estar con nosotros. Pues la consellera de Industria Nuria Montes destacó ayer la apuesta que lo ha podido comprobar, dijo, de las empresas de Ilche por la sostenibilidad y la economía circular. Hemos podido comprobar cómo las empresas ilicitanas han hecho una apuesta ya sin vuelta atrás por la sostenibilidad y por la economía circular. Las principales novedades en el producto que se expone en esta feria precisamente van dedicadas a estas tendencias de reciclaje y re recuperación de materiales para la fabricación de nuevos eh, pares de calzado. Y desde luego esta será una apuesta de futuro para nuestra industria. Y otro de los retos de la empresa de calzado, de las empresas... ...es sin duda el relevo generacional, no está garantizado... ...y por eso el concejal de promoción económica Samuel Ruiz... ...conocedor de los problemas, las necesidades del sector... ...se comprometió a trabajar en la formación de personal cualificado... ...para este sector que se está quedando sin profesionales. La mañana hemos visitado diferentes stands... ...en los cuales nos transmiten su positividad... ...a la hora de afrontar esta campaña de primavera-verano del 2024... ...aunque todo coincide en el que el problema de nuestra industria ilicitana... ...en el sector del calzado es el del relevo generacional... ...ese relevo generacional del que nadie se ha preocupado... ...en estos últimos años... ...y desde que ya y desde hoy este gobierno municipal... ...se compromete a la formación de trabajadores... ...para el sector del calzado... ...para poder paliar este gravísimo problema... ...y que nuestra industria del calzado... ...pueda seguir siendo puntera a nivel internacional". La presidenta de la patronal zapatera, Marian Cano, por su parte, señaló que los dos primeros días de feria han empezado con buen ritmo, pero los expositores se muestran prudentes en sus expectativas porque la inflación ya ha empezado a repercutir en la bajada del consumo de productos de moda, como decimos. Y además hoy en Milán continúa el alcalde y el concejal del área porque abre sus puertas otra feria destacada, en este caso para las empresas de los componentes. ...es Lineapel, junto a otra muestra de maquinaria y marroquinería... ...que se ha convertido ya en el escaparate ferial... ...más importante a nivel mundial... La patronal AEC de los componentes coordinará la participación de las empresas españolas, entre las que hay 16 de Elche. Según datos de Línea PEL, expondrán más de 1.300 expositores de 47 países, siendo los más destacados Italia, China, España y Turquía, y se espera recibir 25.000 visitantes de todo el mundo. Tras finalizar este evento, las empresas acudirán a la Feria de Futur Moda, cuya próxima edición tendrá lugar aquí, en Elche, en la feria institucional, en la institución ferial alcalde. Argentina, en Firalacán, los días 18 y 19 de octubre. Informativos en TeleElch Radio Marca. Ya han pasado dos semanas desde que el actual equipo de gobierno instaló ciclocalles en varios puntos de la ciudad, entre otros lugares donde antes estaba el carril bici de Juan Carlos I. Estas ciclocalles ya están integradas como un elemento más del tráfico, con el objetivo de fomentar la convivencia entre bicicletas, patinetes y coches, con un límite de velocidad de 30 km por hora. Tanto ciclistas como vecinos coinciden en que los carriles bici son necesarios, pero son compatibles con esta alternativa y una forma de mejorar el tráfico. Estas es la que realizamos ayer a ver yo el carril bici sí que lo utilizaba me venía muy bien pero sí que es verdad que se montaban muchas colas me lía un poco porque tengo que ir buscando dónde está el carril el ciclo, la ciclo calle ahora pero bueno nos adaptamos no pasa nada que algunos carriles bici sí que pueden ser útiles pero por ejemplo aquí en en jesuitinas eh, hay un carril había un carril bici que no era demasiado útil también es verdad que ahora hay otro tipo de problemas pero Algunos carriles bicis sí que estoy de acuerdo de dejarlos, pero otros no. Otros hay, que, hay que, digamos, por la, por la fluidez del tráfico más que nada. Lo que es peor para los ciclistas y para los que llevan patín. Porque mi hija, por ejemplo, va en patín y la verdad es que le venía muy bien venir por aquí todo en patín. Pues para el colectivo ecologista Margalló también las ciclocalles no son la alternativa adecuada, critican el desmantelamiento de los carriles y la decisión del gobierno de no ampliar las estaciones del servicio BiciElch. Se está celebrando la Semana Europea de Movilidad y el Ayuntamiento se ha sumado con diversas actividades como rutas, talleres y debates, pero para el colectivo Margallo son insuficientes. Por ello, han convocado para este mismo sábado una bici-manifestación que partirá a las 10 de la mañana desde la Plaza de Barcelona hasta llegar a la Plaza de Baix con el fin de reclamar el anillo ciclista que está inacabado. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y es momento de la información deportiva. Muy buenos días, Paco Gómez. Hola, buenos días. El Martínez Valero recupera la sonrisa. El Elche sumó esa segunda victoria ante un Leganés que venía enrachado gracias a ese gol de Sergio León, con lo que el Club franjiverde empieza a remontar el vuelo tras cosechar 8 puntos de 12 posibles en las últimas 4 jornadas. Por su parte, Sergio León, que anoche fue nuestro invitado en el programa A Todo Gol, firmó la segunda diana del curso para darle esos tres puntos a un equipo que ha enlazado cuatro jornadas sin perder, con dos triunfos y dos empates. Y los dos goles de Sergio León le han dado cuatro puntos en los últimos dos partidos. Al andaluz le preguntábamos anoche en A Todo Gol con qué se queda de la victoria. ¿Con qué me quedo? Pues me quedo con, con las ganas que salimos... Eh... Desde el principio para, para conseguir los tres puntos, eh, con, la, con la afición que fue el jugador número 12 que nos dio desde el calentamiento esa, ese, esa energía ¿no? para, para ir a por el partido. y bueno, eh, Más allá de, del gol, no te diría que con el gol porque fueron los tres puntos, pero, pero más que eso yo creo que con la actitud del equipo de principio a final, que, que sabíamos que, que teníamos que ganar, sabíamos que, que íbamos a tener momentos momentos duros, momentos difíciles ¿eh? donde el rival también juega y no lo iba a poner muy muy complicado. Pero bueno, me quedo con eso, ¿no? Eh, con el bienestar del equipo y con la y con el, la madurez de saber sufrir. La madurez de saber sufrir porque hubo que sufrir para sumar esos tres puntos. Un Elche que ya prepara desde hoy el partido frente al Burgo. Se va a disputar en el plantío, jornada número 7 este sábado a las seis y media de la tarde. También conocemos los siguientes partidos jornada 8 el Elche-Levante. El siguiente sábado 30 de septiembre también a las seis y media. Y los tres primeros partidos del mes de octubre jornada 9 intersemanal en el Molinón Sporting Elche el miércoles 4 de octubre a las 9 y media de la noche la jornada 10 Elche-Andorra el lunes 9 de octubre festivo a las 7 de la tarde en el Martínez Valero y el duelo entre el Dense y el Elche en el nuevo Pepico Amat jornada número 11 será el domingo 15 de octubre a las 6 y cuarto de la tarde hasta luego El tiempo en Elche Radio Marca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 ...en la que esperamos precipitaciones que incluso podrían llegar a ser localmente intensas. Durante esta madrugada, noche tropical con temperaturas nocturnas... ...que aquí en la ciudad no han bajado en la estación meteorológica de Telares ...de los 22,7 grados en buena parte del territorio... ...mínimas que han rondado los 21, 22 grados. La predicción del tiempo para hoy y los próximos días, en un momento. Dicen que en Elche...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 que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. Hoy nos cruzará rápidamente un embolsamiento de aire frío en altura o pequeña dana por la mitad sur de la península, de oeste a este, rápidamente, esto nos va a aportar inestabilidad atmosférica. En una jornada con cielos muy nubosos o cubiertos, por la mañana no descartamos alguna gota o precipitación puntual, eh, por la tarde precipitaciones de carácter débil puntualmente moderadas que de cara a la noche irán a más, incluso no des se descartan. Descarta que localmente puedan llegar a ser intensas. El viento por la tarde, flojo de componente sur. Hoy las temperaturas bajan, máximas que en buena parte del territorio no van a superar los 25-26 grados. Las precipitaciones nos podrían acompañar durante las primeras horas de la madrugada del miércoles. Mañana ya con la dana adentrándose rápidamente por el Mediterráneo, predominio de cielos despejados, vuelve la estabilidad atmosférica, viento flojo de componente oeste por la mañana, de suroeste por la tarde, mañana miércoles suben las temperaturas máximas que van a rondar los 29-30 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 21 grados. Jueves, viernes, temperaturas todavía elevadas, pero durante el fin de semana llega una masa de aire frío y nos va a dejar máximas en torno a los 25-26 grados, mínimas que van a rondar los 16-17 grados en el último tramo de la semana. Para despedir el verano astronómico ya no esperamos precipitaciones.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 cerca de ti La glorieta con Rosmaria Alonso Pues lo hemos escuchado, estamos en la semana, en la última semana del verano, quedan días para que se marche, eh, hoy pueden las lluvias ser intensas, localmente fuertes, así que mucha precaución y después del verano llega el inicio, retomar eh, las clases. Hemos eh, cubierto el inicio del curso académico, ayer mismo comenzó para los alumnos los 15.000 ...de la Miguel Hernández... ...los 30.000 de la Universidad de Alicante... ...fue la pasada semana... ...al igual que para los miles de escolares... ...de educación de todas las etapas... ...desde educación infantil hasta secundaria... ...y ciclos formativos... ...y también ha sido el 1 de octubre... ...el inicio del curso político... ...para el equipo de gobierno... ...para esta nueva corporación municipal... ...formada por PP y Vox a los mandos como eh, gobierno y en la oposición Compromís y PSOE y por eso la Glorieta retoma su tertulia política de los martes después de las vacaciones de verano y lo hacemos hoy tenemos con nosotros a la portavoz eh, del equipo del gobierno Inma Mora. Muy buenos días Inma. Muy buenos días a todos. Y al portavoz adjunto de los socialistas, Mariano Valera. Muy buenos días, Mariano. Muy buenos días, Ron. Muy buenos días a todos los oyentes. Pues contigo comenzamos, Mariano. ¿Cómo ve los socialistas este inicio de curso político? Bueno, pues eh, ya llevamos eh, unos días de inicio de curso político, donde bueno los socialistas... Eh, comenzamos eh, con nuestro grupo municipal fuerte, con muchísimo trabajo y sobre todo pues con ganas de construir y de aportar eh, ese crecimiento y, a, y, y esa ciudad que todas y todos queremos. Y desde donde nos ha tocado en este momento, que es desde el, desde el otro punto de vista, desde fiscalizar y estar encima de lo que va haciendo el Gobierno. Hemos visto un curso de. un curso. un comienzo de curso político movido, ¿no? Movido porque. No. Eh, No. Vamos, vamos a lo polémico con el desmantelamiento de dos carriles bici sin previo aviso, prácticamente, eh, donde hemos tenido que estar encima, donde hemos tenido que denunciar ese desmantelamiento de carriles bici de un gobierno que ha comenzado desmantelando carriles bici, eh, entendemos que destruyendo innecesariamente. Eh, y ahora entraremos, si queremos, en el debate. Eh, y bueno, y también pues, con otras cuestiones que tenemos que estar encima, como el tema de el poder eh, tener en Elche un convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura para que se siga eh, eh, trabajando en la Alcudia eh, y poder tener una aportación económica por, por parte del Ministerio eh, o, por ejemplo, con la no celebración pues, cuando tocaba del orgullo, es decir, temas ese, en los que vamos a ya, estar. Pero eh, ese convenio de la Alcudia eh, lo aprobaron ¿no? en pleno extraordinario y fue una propuesta de Vox que se cree un patronato para que el Ministerio, Generalitat y Ayuntamiento estén unidos y se pueda conseguir financiación para eh, excavar el yacimiento de la Alcudia? Bueno, un pleno extraordinario que convocó el propio alcalde, uh -huh. eh, utilizó la herramienta de pleno extraordinario, algo que nunca habíamos visto desde el gobierno, eh, que ya comentamos que para nosotros era innecesario porque con una declaración institucional en el Pleno que celebraremos el próximo lunes hubiese habido suficiente porque todos estamos por la labor de que la dama regrese a su casa o de manera temporal o de manera definitiva pero no podemos dejar de que si el Ministerio nos oferta un posible eh, convenio para seguir excavando, para seguir trabajando en la Alcudia y seguir descubriendo piezas que seguro que hay porque sabemos uh -huh. que hay un porcentaje muy alto sin descubrir pues no podemos descubrirlo. Echarlo. Es verdad que en ese pleno celebrado el pasado viernes eh, se llegó al consenso, no podía ser de otra forma, todas y todos queremos tener a la dama, pero también todas y todos queremos que se siga investigando, que se siga trabajando y que si tenemos una aportación por parte del ministerio se, se recoja. Pues vamos por partes. Venga, vamos a comenzar con lo último, con el Pleno Extraordinario. El Partido Socialista critica que hayan utilizado ustedes un recurso extraordinario que nos va a costar dinero, porque supongo que todos cobrarán ese Pleno Extraordinario, para aprobar algo que... ¿Están todos de acuerdo que la dama regrese? ¿Por qué no han esperado al pleno ordinario? Bueno, yo creo que esto es un poquito paradójico, ¿no? Yo creo que la dama de Elche, ante las últimas noticias que aparecieron en prensa sobre ese estado precario en el que se encontraba la dama y que por ello no se podía trasladar a nuestro municipio de manera temporal, yo creo que todos nos quedamos atónitos ante esa noticia y evidentemente teníamos que mover todos los recursos habidos y por haber, primero, para saber en qué estado se encontraba la dama y segundo, para reivindicar... Eh, uno de los derechos que tienen los ilicitanos como es poder volver a ver a su dama en su municipio, en su casa, aquí en Elche. Entonces, todos los recursos que podamos mover desde la administración local yo creo que son pocos para poder conseguir ese ansiado, esa ansiada reivindicación que tenemos todos los ilicitanos como es poder traer la dama a nuestro municipio. Por tanto, yo creo que todos los recursos que movamos son pocos y si podemos conseguir mover muchos más recursos para conseguir ese traslado, esa exhibición temporal de la dama en nuestro municipio, tenemos que hacerlo y tenemos que luchar por ello. Por eso, eh, nuestro alcalde, el señor Pablo Ruz, nada más ser conocedor de esa noticia del estado en el que se encontraba la dama, pidió esa reunión urgente con el ministro de Cultura, con el señor Izeta y en apenas una semana se trasladó hacia Madrid pues para hacerle llegar al, al ministro eh, la negativa de, el rechazo hacia la negativa negativa que tenía de poder trasladar la dama de manera temporal a nuestro municipio y saber en qué condiciones se encontraba la dama, por ello ese pleno extraordinario para ese movimiento social, porque yo creo que es una reivindicación de todos los licitanos y ahora mismo nos encontramos todos en una situación, pues eso, atónitos de saber el estado en el que se encuentra la dama, qué estaba pasando con el Museo Arqueológico Nacional, que no eran capaces de poder mantener a la dama como, como todos quisiéramos mantenerla, ¿no? Entonces yo creo que Que, que Pero sí, para el equipo de gobierno, el estado actual de la dama, uh -huh. el que regrese a Elche... ...es la principal preocupación de los ilicitanos. Ahora mismo la principal preocupación es el estado... ...en el que se encuentra la dama. Una vez que sepamos cuál es ese estado... ...bueno que de todas maneras es que sí que es cierto... ...que el informe técnico que se supone que avala... ...que la, eh, el estado en el que se encuentra la dama... ...no es del todo buena... ...ni tan siquiera viene firmado por técnicos... ...con lo cual ya mmm, resulta curioso, ¿no? ¿Qué pasó que en el 2006 con esos mismos informes técnicos... ...la dama fue expuesta de manera temporal aquí y ahora no se puede eh, exhibir la dama. Antes fue una decisión política, ahora también es una decisión política. Señores, ¿qué está pasando con el tema de la dama? Yo creo que todos los recursos tenemos que moverlos pues, para saber cuál es el estado real de la dama y trasladarla de manera temporal en nuestro municipio y al fin y al cabo el resultado de ese pleno extraordinario fue ese. ¿no? Todos estábamos de acuerdo en que debemos de luchar por esa exhibición temporal de, de la dama, de uno de, las, de, los, de los emblemas de nuestro municipio uh -huh. aquí y todos estamos de acuerdo en eso y en poder conseguir recursos para esos estudios y excavaciones que se están realizando en la alcudia que bueno todos sabemos que apenas las excavaciones que se están realizando es un pequeño porcentaje de todo lo que hay por descubrir en la alcudia yo creo que también es una de las cosas que debemos de, de luchar eso es lo que se ha probado sí. pero cómo se va a conseguir hay una yo creo que hay dos cuestiones que tenemos que dejar claras la primera es que todos y todas queremos el regreso uh -huh. de la dama esto aquí no hay discusión alguna lo Segundo, en cuanto a los informes técnicos, yo jamás pondría en duda un informe técnico, un informe que está colgado en la página del Ministerio, pese a que no esté firmado, Está colgado en la página del ministerio. La página del ministerio no puede colgar cualquier persona, cualquier cosa. Está colgado en la página del ministerio y está realizado por técnicos. Por lo tanto, poner en cuestión el trabajo de los mejores técnicos que podemos tener en, en España respecto al cuidado de la dama, eh, a mí me parece un poco arriesgado cuestionar la parte técnica. Evidentemente que es una decisión política, porque la dama eh, tiene un, una serie de problemas que, Han marcado el hecho de que puede ser peligroso el poder trasladarla. Lo, lo tenemos y está escrito. Eh, evidentemente poner en cuestión est, esta, esta razón. es una es un tema político. Es un tema político y que. y que habrá que decidir y que habrá que mover. Ahora, sí que es verdad que no podemos negarnos. paralelamente a que se siga estudiando, que se sigan haciendo informes del estado actual de la dama. para ver si puede o no puede viajar. Que, paralelamente tenemos que llegar a consensos o tenemos que ver la vía o la mejor vía o la vía más rápida para poder materializar esa ayuda que el Ministerio y que el señor Ruth negó eh, desde el principio a través de un posible convenio para que en la Alcudia se siguiera eh, excavando, se siguiera investigando, se siguiera trabajando para descubrir parte y seguro que podemos encontrar más piezas importantísimas y de tanto valor eh, a través de un convenio Creemos, nosotros, como grupo municipal, creemos que era lo más rápido. Ahora se están hablando de un patronato, se habló al principio, consorcio. o de un consorcio. Mm -hmm. de, los tiempos también preocupan. Entonces, el convenio que podía haber sido de hoy para mañana, podíamos haber dispuesto de un dinero para poder contratar y poder seguir trabajando en la alcudia. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cuáles son los tiempos de un, con, de un consorcio o de un patronato, pero entendemos que van a ser tiempos más largos que la posibilidad de tener un convenio de hoy para y mañana. Y por último, el movimiento social, ¿cómo, cómo, cómo se va? ¿Cómo se...? Ahora ¿Cómo mismo se va a estamos, Exactamente, ahora mismo estamos estudiando en cuáles son las líneas de trabajo que vamos a hacer con los diferentes, también, eh, en todos los ámbitos sociales de nuestro municipio, tanto cultura, culturales, como festeros, como civiles, para poder hacer ese gran movimiento. Ya estamos manteniendo reuniones con los diferentes colectivos de nuestro municipio para poder hacer ese gran movimiento de reivindicación para ese traslado temporal de Nuestra Dama y que en breve eh, daremos a conocer. ¿Qué esperan los socialistas de ese movimiento ¿Cómo lo esperan ustedes? ¿Va pues, a haber manifestación? Va, saldrán va, va, a la vamos calle? A ¿Iremos es, a Madrid? Va, y que, vamos a ver cuáles son las líneas que se nos plantea con las, los agentes que se nos plantean que vamos, a, que vamos a estar en ese movimiento social y vamos a ver cómo, eh, bueno, cómo se va a liderar, desde dónde se va a liderar y cómo se va a gestionar. ¿Qué, eh, qué línea se va a seguir para poder movilizar y para poder mover a este movimiento social, nunca mejor dicho, eh, de, de, bueno, de apertura y regreso a, a la, de la dama de Elche sí, a su ciudad. Si lo están estudiando, eso es que han hablado, supongo que la Real Orden estará implicada y estarán todos los festeros, Inma, eh, usted es concejal de fiestas también, de festejos, ¿Y ¿Cómo están los ánimos? Yo creo que esto es una reivindicación común de todos los licitanos. Por tanto, yo creo que todos, y bueno, eso lo tengo más que claro, porque ya he iniciado algún tipo de conversaciones... Todos ¿Pero hay, tenemos, ganas? Claro, hay ganas? Claro que sí, todos tenemos ganas de poder iniciar ese gran movimiento. Yo creo que esto es una reivindicación de todos. Aquí no, no, la política debemos de dejarla de lado, una reivindicación de todos. Y todos debemos de luchar en conjunto para poder traer a nuestra dama de manera temporal. ...pues al margen de las movilizaciones para atraer a la dama... ...y para conseguir más dinero para las excavaciones de la Alcudia que lo necesitan. También tenemos movilizaciones. Por ejemplo, estamos en la Semana Europea de Movilidad. El Ayuntamiento se ha sumado porque es un objetivo de concienciar de las consecuencias tan negativas de ese uso irracional del coche en la ciudad y de las ventajas que suponen los transportes limpios como las bicicletas. Pues hay una movilización convocada ya por el colectivo ecologista Margallo, uno de los más críticos con el equipo de gobierno de PP y Beox por desmantelar los carriles bici y no solo por el desmantelamiento de los carriles, sino también porque ustedes ahora parece que descartan... ...el ampliar también las estaciones de bici-elch... ...del servicio del alquiler de bicicletas... ...porque consideran que es deficitario este servicio. Eh, Inma, eh, ¿cuál es la valoración que hace de toda la polémica... ...que se ha desatado con el desmantelamiento de los carriles bici? Esto es una declaración de intenciones del equipo de gobierno... ...han comenzado el, el curso político diciendo... ...no a estos dos carriles bici... ¿Qué pasa con el de Sol Soler Olmos, que también se comprometió el alcalde para desmantelar? Bueno, ahí estamos. ¿no? Yo creo que esto era un compromiso que adquirimos durante la campaña y es un hecho que evidentemente estamos cumpliendo con esos compromisos que adquirimos en campaña. ¿no? Estamos a punto de cumplir esos 100 días de Gobierno Municipal, de PP y Vox, y yo creo que buena cuenta de ello, de nuestro trabajo realizado y de todos los compromisos que habíamos adquirido durante la campaña, se han puesto sobre la mesa y se están trabajando sobre ellos. Uno de ellos es, por ejemplo, el haber eliminado determinados carriles bici que estaban provocando verdaderos problemas en nuestro municipio, como por ejemplo el de Juan Carlos I, que además, tras informes de la Unidad de Tráfico de la Policía Local, se había convertido en uno de los puntos negros de nuestro municipio, en el tiempo en el que es carril había estado eh, funcionando se habían ocurrido ya 12 accidentes de, de tráfico implicados eh, viandantes bicicletas y coches de manera que ...ante un punto negro en nuestro municipio... ...el gobierno municipal no puede mirar hacia otro lado... ...y tiene que resolver de la mejor forma posible... ...ese problema, ¿cuál era la mejor solución? Tras los informes de la unidad de tráfico... ...de la policía local, ha sido eliminar... ...ese carril bici, como el de José María Buc... ...y buscar alternativas, de hecho para el de Juan Carlos... ...primeros han buscado alternativas a través de la zapatillera... ¿no? ...del barrio de la zapatillera, ese era uno de los compromisos... ...que tenía este gobierno municipal y así lo estamos cumpliendo estamos esperando todos los informes de la unidad de tráfico de la policía local para el resto de carriles bici, ver cuál es la viabilidad de todos ellos y modificarlos. Esto no se trata de eliminar carriles bici, se trata de modificar, porque nosotros lo hemos dicho, la movilidad siempre desde la libertad. Uh -huh. Lo que no podemos hacer es eh, perjudicar a otras personas que eligen otro medio de transporte en nuestro municipio. No podemos culpar ni a las personas que van en bicicleta, ni a los que van en moto, ni a los que van en patín, ni los que van en coche porque quizás a lo mejor no les queda otra alternativa o porque quizás es la libertad de poder elegir en qué tipo de medio, de, de, en qué tipo de medio me quiero mover en, nuestro, en mi municipio y ahí estamos en ello, era un compromiso que habíamos adquirido y que estamos trabajando en ello, existen alternativas ante esos carriles bicicleta que ya se están adoptando, este eh, compromiso del gobierno municipal es trabajar en nuevas vías de movilidad de bicicleta pues, y crear nuevos carriles. Carriles bici. De eso movilidad. hablaremos, eh, de, de cuántos carriles más van a crear. Eh, Mariano. A ver, desde el Grupo Municipal Socialista, yo creo que estos primeros 100 días los podemos eh, catalogar en este sentido de los primeros 100 días de la destrucción, de un gobierno de destruir, de destruir carriles bici sin más, porque que se nos diga que es más seguro un carril compartido de coches y bicis como alternativa a un carril segregado nos llama mucho la atención dónde están esos informes de la policía que, que lo dicen porque hablan de siniestros eh, siniestros todos los días tenemos en nuestras calles ilicitanas respecto a, a, al automóvil y, y focalizarlo en, en el carril bici nos llama mucho la atención por dónde están esos esos informes policiales después eh, 100 días de, en el que eh, hemos sido centro eh, de noticia a nivel internacional por ese, de, por esos desmantelamientos de, de carriles bici, porque repito. Es más seguro un carril segregado, correctamente realizado, con informes técnicos como se tenían, porque aquí también se está cuestionando a los informes técnicos que se realizaron para poder poner en marcha dichos carriles. Eh, nos, llama, nos llama muchísimo la atención que se cuestione también a estos técnicos que dec se decidió junto con el ayuntamiento, técnicos del ayuntamiento, para poder crear estos carriles bici. Este desmantelamiento de carriles bici se ha hecho que en estos primeros 100 días de desmantelamiento Construcción, hayamos sido el centro eh, de, bueno, pues yo creo que de ridículo a la hora de desmantelar esa, eh, pues, ese ent entender esa movilidad sostenible al que todos y todas también deseamos eh, en nuestro municipio y a nivel nacional. Y respecto al, el, al tema de ampliar estaciones eh, bici, nos llamó mucho la atención y también salimos a decirlo porque también fue en el inicio de curso que se hable de de deficit. Uh -huh. eh, los servicios de por sí no se pueden catalogar de deficitarios o no para eso está el ayuntamiento para dar eh, ...servicios a la ciudadanía... ...un servicio no se puede catalogar... ...de déficit o no déficit... ...porque ningún servicio del ayuntamiento... Eh, ...puede tener... Eh, ...puede ser... Eh, ...o puede tener ingresos... ...por parte de la empresa que lo gestiona. Bien, eh, no, no podemos... Eh, ...porque hay más preguntas... ...¿cuándo se va a convocar la mesa de movilidad?... ...porque si Inma ha dicho... ...que hay más carriles en, sobre la mesa... ...¿dónde están esos estudios? Ahí estamos y sí, justamente lo que iba a decir... Antes.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 mover en nuestro municipio carriles bici sí pero carriles consensuados con aquellos que realmente entienden de movilidad en nuestro municipio. Nuestro el compañero, el concejal de movilidad, el señor José Claudio Guilaber, yo creo que lo dejó bien claro en el pleno del mes pasado, en el que eh, hacía eh, una comparación. ¿no? Cuando una persona eh, padece del corazón, no se dirige al dermatólogo, se dirigirá al cardiólogo. Cuando una persona tiene problemas de movilidad en su municipio, tiene que recurrir a la unidad de tráfico de la policía local, que son los que realmente entienden de movilidad en nuestro municipio y son los que realmente son los que tienen que de, eh, informar. No solo, sobre... también tenemos técnicos en el ayuntamiento, claro expertos sí, tanto, en la movilidad exacto. y que hicieron sus informes para poder desarrollar sin los carriles bici Sin consenso con la unidad eh, de tráfico local. Y mesa, y mesa de esto, movilidad que echamos cabo, en falta para poder desmantelar también estos carriles. Mesa que no se convocó, que solicitamos desde el Grupo Municipal Socialista en tiempo y forma antes de desmantelarlo y que no se nos dio respuesta. Se convocó por... Pues, ...posterior al desmantelamiento de los carriles... ...lo primero y bajo nuestro compromiso... ...era la seguridad de todos los ciudadanos... Eh, ...Juan Carlos I era un punto negro... ...un carril compa carri compartido un alternativa... Negro, ...como se ha hecho ahora, señor, es más era, seguro... ...es más seguro ahora... ...¿cuándo se determina que es un punto negro? ...queremos ver el X? informe de accidentes que claro hay en que este sí, momento... Claro de Carriles compartidos entre vehículos y bicicletas, que es la alternativa que ustedes han dado a Juan Carlos I. Ese carril está paralelo al de Juan Carlos I y queremos ver el informe de policía, porque sí que también hay accidentes y puede ser que hasta más, porque están compartidos con los vehículos, mientras que este era segregado totalmente del vehículo. Y con 12 accidentes desde que fue instalado. ¿Cuántos accidentes hay en nuestro día a día en las en la, en, en, en, en, la calles de Elche, en la calle de Elche? A final de mes tendrán todas esas respuestas a las dudas sí. que plantean ustedes. Vamos Pero yo ver. creo que nos debemos de sentar para poder abordar todos estos temas y ver cuál es la mejor solución. Pero yo creo que la alternativa es la que se está adoptando desde este gobierno municipal en consenso con aquellos que bueno, sí que saben de movilidad en nuestro es municipio. Es importante lo que acaba de decir Inmamora. Mora. El equipo de gobierno no va a aprobar más carriles bici si no salen aprobados de la mesa de movilidad? Sí que es cierto que se está trabajando en ellos y se va a seguir trabajando en ellos. La mesa de movilidad será convocada para dar cuenta y para que aquellas personas que tengan alguna duda o alguna inquietud respecto a las actuaciones que se estén realizando puedan expresar cuáles son esas inquietudes en esa mesa de movilidad o sea que no hay voto eh, una mesa de movilidad, las entidades no tienen que votar. Sino sí, en esa mesa de movilidad se sí. llega a un consenso, se llega a un consenso entre todos. Sí. Bien, pues, vamos a ver, eh, vamos eh, sí, a ver esa mesa de movilidad cómo lo, se celebra. Lo veremos en los carriles bici. Y luego también eh, en este inicio de curso político ha habido eh, algo que ha sorprendido a todos y que agradablemente, y es que este equipo de gobierno ha hecho caso a las reivindicaciones de muchos colectivos, sobre todo también del Camp Delch de y ecologistas. Ustedes han suspendido de forma cautelar las licencias de las plantas solares. ¿Por qué el anterior gobierno socialista no lo hizo, Mariano? Pues... Eh... No, no se hizo. Primero, lo primero de todo es que se, se nos ha convocado a una mesa de trabajo para hablar de la suspensión de las licencias de las plantas solares en la que no ha habido contenido, ni ha habido resultado, ni ha habido alternativa. Simplemente se nos ha dicho que se van a suspender, que se van a seguir gestionando, pero se van a suspender hasta pro, pro, hasta siguiente estudio. Eh, nos llamó la atención, pues nuestra compañera Ana Arabid asistió a, a dicha mesa de trabajo en la que, repito, no hubo contenido alguno, simplemente se nos avisó de la suspensión. ...y no hubo alternativa alguna... Nos ¿Pero alternativa a qué? ...alternativa a esos estudios... Eh, ...estudios que se quedó todo como en, un, eh, como en el aire... ...es decir, nosotros estamos evidente a, a, evidentemente a favor... ...de que se construyan eh, eh, estas plantas eh, fotovoltaicas... Son, entendemos que necesarias, porque visto cómo está eh, el precio y la dependencia que tenemos a la hora de, de la electricidad, vemos necesario que tenga que haber eh, instalaciones de plantas fotovoltaicas, evidentemente desde un equilibrio entre la, la instalación de dichas plantas y la ciudadanía o la parte más eh, segregada como son en los campos. Eh, nosotros vemos necesario que se haga ese estudio, que ve veamos el estudio de viabilidad, pero sobre todo que se aterrice, que no se nos convoque a una mesa de información donde se dice que se ha suspendido y ya no se ha hecho nada más. Y hasta ahora ya no se ha hecho nada más, ni se, ha, ni se está haciendo el estudio, ni se está viendo por dónde se va a ir, ni se está viendo si se están concediendo o no más instalaciones de plantas, de, de placa fotovoltaica. Pues eso nos lo va a decir Inma. Claro, Inma. yo creo que este gobierno municipal, ante la responsabilidad que tiene sobre este tipo de, de, de asuntos, convocó esa mesa en la que estaban... ...los grupos políticos, aquellas personas que están a favor... ...de esa instalación de placas solares... ...y aquellas personas que no están a favor de esas placas solares... ...como bien has comentado tú, ¿no? Y entonces, por tanto, yo creo que lo que es necesario... ...este grupo municipal, este, grupo, este gobierno municipal... ...está más que de acuerdo, que primero necesitamos... ...una ordenanza municipal... ...que establezca en qué lugares se pueden instalar... ...estas grandes instalaciones de placas fotovoltaicas... ...y en qué lugares no se pueden instalar... ...por ahora no existía una ordenanza municipal... ...que estableciera cuáles son esos sitios... ...donde sí que se pueden instalar... ...cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios... ...dependiendo del lugar donde se vayan a instalar... ...por tanto, ante la responsabilidad que tenemos... ...con todos los licitanos ...porque este gobierno municipal gobierna para todos los licitanos ...ante esa responsabilidad se han suspendido de manera cautelar cualquier tipo de instalación de plantación fotovoltaica hasta que se pueda realizar esa ordenanza municipal que regule, porque esto yo creo que es importante, que regule cualquier tipo de instalación en nuestro municipio. Esto no se puede realizar al azar ni cuando a uno le convenga, ni no Existe, tiene que existir una regulación bajo una ordenanza municipal y evidentemente se convocó esa mesa para decir, señores, no estamos haciendo las cosas del todo bien, vamos a paralizarlo de manera momentánea, de manera cautelar, lo vamos a paralizar, vamos a crear una ordenanza, vamos a sentarnos, vamos a ver qué tipo de ordenanza se tiene que sacar al respecto y se volverán a, a instalar esas eh, plantaciones fotovoltaicas. Es una responsabilidad uh -huh. de este gobierno municipal hacia todos. ¿Y dónde está el problema, Mariano? Eh, ¿Ustedes piensan que no, no están eh, comenzando a trabajar ya en esa nueva ordenanza? Que si se paralizan hay que dar una alternativa. En el momento que se paralizan, vamos a poner sobre la mesa ya la alternativa. Esa o sea, alterna que tenían esa que paralizado con la ordenanza ya elaborada. Esa alternativa en la reunión, no, es que no se habló, es que se preguntó y se dijo qué se va a hacer alternativamente, ¿se van a estar concediendo o se van a dar licencias a partir de ahora, a partir de esta reunión? Se siguen dando las licencias pero no se está dando una alternativa a las paralizadas o si no sabemos si se, están, si se han paralizado o no. En aquella reunión se dijo que se iban a paralizar, se quedó todo en el aire y no se dio alternativa alguna. Yo creo que hay que actuar sobre este tema y hay que actuar Como bien he dicho, con equilibrio, sabiendo ya, dónde pero, las queremos poner. Eh, no me poner. queda claro. ¿Están ustedes a favor o en contra de que se haya paralizado la.? Nosotros estamos las a favor de que se trabaje en ese equilibrio de instalar las plantas fotovoltaicas, porque creemos que son necesarias y deben de actuar de manera. Eh, o sea, con un equilibrio entre la ciudadanía o entre las plantas donde se van a instalar en los puntos más segados como son en nuestras pedanías y estamos claro que estamos a favor pero que se estudie y que se haga ya no que se deje en el aire de que vamos a estudiar ya daremos una alternativa no estamos a favor de, de esos tiempos necesitamos se... tiempo porque la gente los está exigiendo vale. ¿qué plazos se han marcado? Se están estableciendo esas líneas de trabajo para poder establecer esos plazos y poder crear esa ordenanza municipal. Yo creo que esto resulta un poquito paradójico, ¿no? Es una reivindicación y es una queja de muchos ilicitanos que en el campo de Elche se estaban instalando eh, plantas de placas fotovoltaicas sin control ninguno. ...reivindicación de hace años. Nosotros hemos llegado al Gobierno y ante esa responsabilidad las hemos paralizado, señor Valera, yo se lo digo, se han paralizado esa concesión de y licencias de manera también. temporal hasta que, se adjudique, o sea, hasta que se trabaje en esa ordenanza municipal para regular dónde se deben de instalar esas, eh, esos parques de placas fo fotovoltaicas y como usted bien ha dicho, es que yo creo que estamos de acuerdo. ¿Y de qué, y de el problema sea, es el que problema también, ahora mismo no existe ningún tipo de argumento que es tiempos. totalmente lícito de cualquier persona, evidentemente, y, y de, sobre todo desde la oposición, ¿no? el fiscalizar. Pero vamos a fiscalizar con argumentación. Usted está de acuerdo de que se deben de instalar placas fotovoltaicas con una regulación. Vamos a trabajar en esa regulación. Fiscalizamos con argumentos en todo momento, vamos. Esa concesión de licencias para trabajar en esa regulación equitativa de la instalación va, de placas. Va, vamos, vamos, y vamos a ver. Y vamos a ver los tiempos. ¿Se pueden paralizar? ¿Cuánto tiempo van a estar paralizadas? durante cuánto tío? ¿Qué tiempo se va a tardar en regular? Todas esas respuestas entendíamos que se iban a dar en esa reunión a la que se nos convoca, se nos invita y no se nos da ninguna alternativa ni respuesta respecto pues a esta regulación. No hay más tiempo, porque tengo ya a Rosa Lucas, el programa Entre Amigos comienza. Hay muchas, muchas preguntas y muchas respuestas por dar, así que os emplazo para la próxima semana, el próximo martes, porque no solo vamos a hablar de nuevas ordenanzas, sino de las actuales que también se van a modificar. Eh, de todos los temas que se han abordado en este inicio del curso político, como el, el pabellón adaptado de deportes, la, la remodelación del Paseo de Germanías con la Cruz, pero sin el Museo de la Guerra Civil. Eh, en fin, eh, hay muchos más asuntos que nos han quedado en el tintero y que volveremos a retomarlos con esta tertulia política a partir de las próximas semanas. Gracias Inma Mora, gracias Mariano Valera. Gracias Muchísimas vosotros. gracias a vosotros. Y nosotros continuamos. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmari Alonso. El programa que madruga contigo.